al aire. Mateo Duarte en W Radio. s Every e romance shakes the lip bands Británica con su nuevo sencillo Dance the Night, que hace parte de la banda sonora del soundtrack de la próxima película de Warner Brothers Barbie, protagonizada por Ryan Gosling en el papel de Ken, por supuesto, y la hermosa Margot Robbie en el papel de la Barbie. Esta película que se va a estrenar el próximo 21 de, de julio en cines de todo el mundo. Dualipa que sigue esa línea de música disco que nos traía con ese Future Nostalgia, gran canción que está empezando a pegar en las listas ya en el Reino Unido, llegó a la. Posición número veinte, y ahí va, va escalando. Así que escucharemos mucho más de esta canción próximamente. Aquí la tenemos también en W Radio. Buenas canciones y, por supuesto, grandes estrenos. Y ya y los oyentes nos empiezan a escribir en nuestras cuentas: arroba W Radio Colombia y arroba Duarte Radio. Por aquí Jorge Marque nos dice: Buenos días, m a t i u Qué buena música está generando en su programa. Mil gracias. Un favor, ¿será posible escuchar el tema Wake Me Up Before You Go, Go de One? Y More Than Words, The Extreme? Por supuesto. Ya más adelante las pondremos aquí en Música W. Y Continuamos con un clásico de 1999, gran colaboración entre Santana y Rob Thomas de Matchbox 20. Por supuesto, es s m o o t e NW Radio. Everyone, But you stay so cool. My money, I q u t h My Spanish h a r l e m Mona Lisa. Forget about it. Todos los tiempos, con Mateo Duarte, en W Radio. Noventero. Una canción que definió esa década, por supuesto. 1997. Los hermanos Hanson con esa canción llamada m b o p Sí, así eran tres M's y b o b Ahí pegado. Pues yo no sé qué significa, honestamente. Siempre me lo he preguntado. De pronto, cuando logremos entrevistarlos, pues sabremos la respuesta de qué significa o qué querían decir ellos. Usted dirá, usted pensará también. Oiga, ¿qué pasó con estos tres chicos? Bueno, todavía siguen sacando discos. De hecho, este año lanzaron su último trabajo discográfico. Por ahí siguen sonando en su natal Estados Unidos. Aquí ya no volvieron a pegar después de esta canción. Pues fue el más grande éxito. Ya y realmente no tuvo la misma repercusión. Pero recordamos mucho estos、eh, monitos, bien bastante simpáticos de los Estados Unidos. Sonando a esta hora en W Radio 1217. y、17. Mi nombre es Mateo Duarte. Nos estará acompañando hasta la una de la tarde cuando vendrá Global Hits. Luego, luego vendrá Eduardo Peña y, por supuesto, Juan C. García con su música del mundo. Pero vamos a continuar con muy buenas canciones. Menos charla y más música. Vamos con esta canción que hizo parte del primer trabajo discográfico solista de Annie Lennox. Ustedes la recuerdan por los Rhythmics. Esto es Walking on Broken Glass. Estadounidense, Bonnie Tyler, esta es Taylor Dane, Taylor Dane. v e n g a y o me estaba ahí confundiendo con Bonnie Tyler, que la habíamos puesto con todo el Eclipse of the Heart. Es Taylor, esta es Taylor Dane, no Bonnie Tyler. <risas> canción que fue de 1987, fue uno de sus más grandes éxitos. Este Tell It to My Heart, una canción que de hecho tuvo una versión en español. Hecha por el grupo español de pop Amistades Peligrosas. Esto fue para el año 93. Y se llamaba, la traducción literal era Díselo a mi corazón. Sí, ahí sí estuvo bien traducida porque normalmente las traducciones las hacen literales y suenan muy, muy mal. <risas> música w dos y treinta media hora más de música aquí hasta que llegue Global Fee Kids. Luego llegará Eduardo Peña y posteriormente Juan C. García. Pero vamos con algo un poco más、eh, moderno. Una canción que de hecho cumple veinte años. Sí, señores. Los señores de The Killers, la agrupación de Brandon Flowers, y esta canción, el primer sencillo con el cual los conocimos a nivel mundial, Mr. r i g h t s i d e sonando aquí en W Radio. De todos los tiempos, con Mateo Duarte, e NW Radio. esto es Central de Jay g i l s Band. Este clásico que de hecho hizo parte de una película llamada Son como niños dos. Aparecía en la fiesta que hacía Adam Sandler en esa casa bien grande y esta agrupación tocó en esa película. Hicieron ahí un cambio especial bastante interesante. 12.41 de la mañana. Yo hasta este momento estaré con ustedes acompañándolos con las mejores canciones. Ya viene No se despegue nuestra programación musical. Ya viene Global Hits a la una de la tarde. Yo me voy a ir con c é s a y esta canción Kill Bill que vuelve a la posición número 3 en el Billboard Hot 100, uno de los mejores discos del año. Tengan ustedes un feliz resto de domingo, nos encontramos dentro de ocho días. a The t farmers market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over her feet. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature, I love you enough to tell me that I don't e e like I'm not, I'm you. i one man, man, I just want you. And if I can't. Into my brain yeah, yeah. It goes the bang, bang. Out of My way,、Ooh. You m a k e the sunshine, b r i g h t e d and his d a r g e r s day. Turned a bright spark into a f l a m e My beats p e r m i n u t e n everything the same. Cause Radio.